Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Este, una vez más, en el día de hoy, nos hemos encontrado varias oportunidades y, tal vez, para recibir al secretario general de la gobernación, Fabián, Eduardo Fabián Perechoni, eh, Que, bueno, este, como todas las visitas importantes que recibimos a ladillo, nos gusta hacerlo ¿no es cierto? de esta manera, este, compartiendo un momento ¿no es cierto? Con, con funcionarios y con amigos de la localidad, pero además tratando de vincularnos a la comunidad a través de la, de la prensa. Este, gracias por estar acá. Eh, hemos reconocido públicamente en más de una oportunidad la importancia que para los municipios y fundamentalmente para los intendentes que tenemos ese mostrador directo con la gente, tener la posibilidad de tener funcionarios a nivel provincial en nuestra localidad con mucha frecuencia, ¿no? esto habla muy bien de la gestión de María Eugenia eh, creo que esto sumado a otras cuestiones como por ejemplo el fondo de obras públicas vinculado con el endeudamiento en forma proporcional para todos los municipios más allá de la De los colores políticos hablan muy bien de una gestión que este, tiene un vínculo directo con los municipios y a través del municipio con la gente. Así que te agradezco tu presencia acá. Este, ojalá, ¿no es cierto?, se, se repita en otra oportunidad. Este, pero me parece bueno, este, que, bueno que puedas tomar contacto con la, con la gente de nuestra ciudad de Sanadillo a través de la prensa de comunicación. ¿Qué le mostró, intendente? ¿Cómo? ¿Qué le mostró? no nos gustamos nada todavía no ah, no, no recorrieron obras no pudimos recorrer porque íbamos a recorrer pero como yo sé que ustedes eh, no le había estaba establecido un horario quisimos no respetar he el horario de ustedes molendo, es, no, no no estoy echando la culpa pero <ríe> es una realidad que hemos vivido hace mucho tiempo entonces queremos respetar su horario y a partir de ahora es probable que salgamos a recorrer algunas obras de las que hemos terminado en estos días así que bueno gracias por estar en este momento presente bueno en primer lugar este Gracias a todos ustedes por estar acá, al Intendente por recibirnos. Y como decía, el Intendente un poco tiene que ver con lo que la Gobernadora nos pide, que salgamos, que un par de veces en la semana, dentro de las posibilidades que la gestión nos deja, salgamos de La Plata, recorramos los municipios, estemos con los intendentes, con los funcionarios, con los dirigentes políticos, del espacio y conversemos un poco de las problemáticas en el lugar, es mucho más fácil cuando uno ve en el lugar las situaciones o cuando tiene una reunión como la que tuvimos con, con parte del gabinete hoy, conversando de las problemáticas de Saladillo y, y de la región, hacerlo de esta forma, de forma directa este, y ahora... Tenemos la posibilidad de recorrer parte de las obras que se están llevando adelante con el Fondo de Infraestructura. Bueno, también vamos a poder ponerle este, una mirada más directa y más concreta a cada una de las cosas que el Intendente cuando va a La Plata nos cuenta. Así que, poco en ese, en ese contexto, hoy nos toca visitar este, un Intendente de Cambiemos, pero también hace un rato estuvimos en 25 de mayo, visitando un Intendente del Frente para la Victoria. poco... Este, Yo se lo decía en la reunión privada, como lo que la gobernadora plantea, que el cambio va más allá de la cuestión semántica, se da en esas cuestiones. En este momento, las cuestiones políticas no nos, no nos tienen por qué dividir, sino que estamos en un momento de gestión y de llevar adelante las cuestiones que cada uno en sus respectivas campañas prometió. Y bueno, en este contexto, vinimos a 25 de mayo y ahora a Saladillo. Así que estoy a disposición para contestar alguna inquietud que puedan tener. Eh, bueno, este, están recibiendo dinero eh, de, este, de esos 30 mil millones ¿no? que, se, que, había autor, que pidió la provincia. ¿no? Bueno, estamos ejecutando el, el, el endeudamiento. No, 60 mil millones. 60 mil millones, 60 que eran 50 mil millones sí, para el Fondo de Infraestructura Municipal y 10 mil millones para el Fondo Pregunto, de Seguridad. Pregunto: ¿esos a mil están asegurados? Sí, sí, la provincia tiene la autorización, eso funciona con una autorización de la legislatura para endeudarse e ir tomándolo en el mercado a medida que se necesita. Pero están asegurados, este, hemos salido a tomar, de hecho, el Ministro de Economía en la, en la última toma de deuda, tomó deuda a la tasa más baja en más de 15 años en la provincia de Buenos Aires. ¿no? Este, pero está, está claro que eso es una autorización de endeudamiento, préstamos que tomamos, este, para afectarlos al Fondo de Infraestructura Municipal y al Fondo de Seguridad, que se reparte de acuerdo al índice de sí. coparticipación. Uh -huh. Uh -huh. Sí, pero están asegurados y se van girando. Eso está adaptado, en definitiva, a un seguimiento que hace el Ministerio de Infraestructura de cada uno de los proyectos. Uh -huh. Y se va girando el dinero en etapas. Uh -huh. Y en cuanto a proyectos que usted hacía mención, ¿ya pueden ir los intendentes preparando para el año próximo? ¿Cómo va a ser? Bueno, estamos ya en una conversación... Este, al interior del poder ejecutivo y si no empezó todavía va a empezar con los intendentes en dos niveles cuáles van a ser las obras que la provincia va a ejecutar ya para el presupuesto 2016 la gobernadora duplicó el porcentaje eh, del presupuesto para obra pública para el año 2000 con relación a 2015 o sea en 2016 ejecutamos 100% más de fondos para eh, obra pública y ya estamos conversando el presupuesto 2017. Como ustedes saben, el presupuesto 2016, cuando llegamos al gobierno, este, ya estaba prácticamente el, sí. el proyecto de presupuesto armado, bueno, se discutió, se discutió con la legislatura, y se terminó aprobando en el mes de enero, pero estamos trabajando para que el presupuesto 2017 sea un presupuesto conversado, obviamente, al interior del Ejecutivo, con la línea que la gobernadora nos baja, y con los intendentes para ver qué obras se incluyen este, en cada uno de los lugares de la provincia. Así que estamos habilitados para empezar a conversar Por ese tema. ¿Es endeudándose la única manera que se pueden hacer obras? La provincia tiene un déficit estructural de muchos años. Entonces, eh, Hoy estamos trabajando eh, con déficit. digamos. Todas las cosas que se están haciendo es contra déficit de la provincia. Lo que hay es un trabajo que se está empezando a hacer. Por ejemplo, hablábamos recién del fondo del conurbano, que es parte es de los lo reclamos... El tema de la claro. A ver, acá hay un mecanismo de... Eh, el pacto fiscal y la ley de coparticipación. La constitución de 1994 establecía un mecanismo para rediscutir la coparticipación, pero es muy complejo en términos políticos porque tenía que tener aprobación de todas las provincias y es en términos este, nacional, de discusión del Congreso de la Nación y de ratificación de la legislatura. Es un mecanismo políticamente complejo porque en definitiva la discusión sobre los recursos es la misma. Ahora bien, la provincia de Buenos Aires tiene claramente una discriminación en cuanto a lo que aporta a las arcas nacionales y cuánto es lo que recibe. En otros términos, un bonaerense vale mucho menos que un habitante de otras provincias en relación a los fondos que el Estado Nacional le da. Y esa es parte de la discusión que la gobernadora y todo el sistema político de la provincia de Buenos Aires, no solo la gobernadora, está empezando a dar. Un camino que hemos encontrado y que la gobernadora ha planteado es el fondo del conurbano que es una forma de resolverlo. Ahí por el fondo del conurbano la provincia de Buenos Aires está recibiendo 650 millones de pesos por año. Las cuentas que tenemos y los cálculos que ha sacado el Ministerio de Economía de la provincia que nos corresponderían 48.500 millones de pesos por año. Y hay una deuda de alrededor de 250.000 millones. Calculen que el déficit estimado de infraestructura de la provincia estaría en el orden de los 450 o 500.000 millones de pesos. Todas las obras que faltarían para este, poner a la provincia en condiciones, o sea que casi la mitad de, esos, este, de esa deuda podría venir en hospitales, en escuelas, en caminos, en obras hidráulicas. Hoy por hoy la forma de resolver las cuestiones sigue siendo tomando deuda con la administración de la legislatura y contra el déficit. Estamos empezando un trabajo para ver cómo se empieza a revertir. Y una forma de decir a reclamar los fondos de coparticipación y los fondos nacionales que a la provincia le participarían. ¿Cómo se, eso, si judicializa, eh, se llega? ¿Cómo se llega a obtener o a tratar de obtener estos fondos? Que... Bueno, a ver, la gobernadora empezó con un planteo ante el Congreso de la Nación, eh, que es en definitiva quien mediante la ley de presupuesto, mediante las leyes especiales, asigna los fondos sino y un reclamo al Poder Ejecutivo. El reclamo al Congreso de la Nación fue reunión con senadores y diputados y de hecho, los senadores nacionales de la provincia de Buenos Aires, cambiemos, no tiene, no tiene representación, porque hay dos senadores que corresponden al Frente para la Victoria y un senador de, del género, del espacio de Margarita Stolbizer, este han presentado distintos proyectos y el proyecto del, del Poder Ejecutivo... ...de la provincia de Buenos Aires ha sido presentado por el senador Federico Pinedo... ...que es el presidente provisional del Senado. Entonces, un mecanismo es la vía legislativa. Y ahí ha estado acompañada la gobernadora por intendentes de todos los espacios políticos... ...por los rectores de todas las universidades nacionales con sede en la provincia de Buenos Aires... ...el fiscal de Estado, el defensor del pueblo, o sea, la Suprema Corte de, de Justicia... ...ha avalado el reclamo de fondos que la gobernadora ha hecho. Por eso digo que es un reclamo de la gobernadora como representante institucional de la provincia ese es un camino obviamente estamos evaluando el reclamo judicial el reclamo ante la corte suprema de justicia de la nación en nombre de la provincia de buenos aires para ver cómo se puede solucionar eso y obviamente otro es el reclamo político que la gobernadora como la representante de la provincia de buenos aires hace ante el poder ejecutivo vamos a ir por todas las vías este, las vías formales las vías judiciales si hiciera falta y obviamente las vías políticas porque en definitiva la discusión de fondo es que el aporte que la provincia de Buenos Aires hace no puede tener la discriminación en términos fiscales que hoy tiene. Pero es un camino porque en definitiva estamos discutiendo sobre la misma masa de recursos. En definitiva tenemos que avanzar sobre recursos que hoy tienen otras provincias o buscar mecanismos que nos permitan o que le permitan a los habitantes de la provincia de Buenos Aires tener esos fondos que nos faltan. Es un tema complejo pero es un tema donde hay fuerte decisión política de María Eugenia de ir para adelante como les decía, hay acompañamiento de todo el sistema político de la provincia. ¿Y cómo lo el, el, la, la, digamos, la conducta, el comportamiento de todo el en, en términos de acompañarnos sí. en, en, en los reclamos, muy bueno. Porque digo, este no es un reclamo político de cambiemos de María Eugenia Vidal. Cuando uno mira los números yo no tengo acá el cuadrito de los números, ¿no? pero lo que recibe un habitante de la provincia de Buenos Aires, en relación a lo que reciben el resto de los habitantes de la provincia, hablan por sí solos, esta no es una discusión política, después discutiremos cómo se aplican los recursos que eventualmente ingresen, pero esa es una segunda discusión, y obviamente eso va a derramar en los municipios, va a ser para obras provinciales. Esto porque pareciera que tienen más afinidad con algún sector que con otro, digo, ¿no? Por ahí el sector de, del Frente Renovador, con el que quizá por ahí un poco más de afinidad que con otros. No, no en, en términos de ir por el reclamo de los fondos este, para la provincia de Buenos Aires, fue todo el sistema político de la provincia. Fueron los intendentes del Frente para la Victoria, fueron dirigentes de del Frente Renovador, fueron del espacio de Margarita Stolbizer y los propios senadores este, nacionales del Frente para la Victoria han presentado proyectos, así que en ese sentido es un reclamo este, compartido por, por todos los dirigentes políticos de la Provincia de Buenos Aires. Ahora, después por supuesto hay en cada uno de los momentos distintos marcos de acuerdo para conseguir las leyes que la Gobernadora necesitaba en la legislatura y de esa manera cuando uno mira en estos casi ocho meses de gobierno Eh, todos los, eh, teniendo en cuenta que eh, Cambiemos no tiene mayoría ni en la Cámara de Senadores ni en la Cámara de Diputados, y eso en definitiva termina siendo un ejercicio sano de discusión, porque el Poder Ejecutivo, la Gobernadora, propone o ha propuesto leyes y se han discutido en la legislatura, se han este, logrado acuerdos, se han cambiado posiciones, pero en definitiva hemos logrado las herramientas que la Gobernadora necesitaba para poder avanzar en la gestión, que lo importante en definitiva es eso que no se trabe la gestión por discusiones políticas, sino que en conjunto se encuentren soluciones. Y en ese sentido, por supuesto, hay acuerdos con distintas expresiones políticas de la provincia de Buenos Aires, pero hay acuerdos... Este, de manera abierta y hay discusiones transparentes que se dan en el ámbito de la legislatura y de las comisiones de la legislatura. Me parece que es bueno eso como ejercicio. ¿Cómo, cómo analizan la situación política o institucional en lo que hace concretamente a la policía, a la relación con la policía moderna? Bueno, la policía es, eh, en términos más amplios, este, el problema de la seguridad, de lo cual la policía es una parte, es uno de los problemas que se arrastran de muchos años. La policía de la provincia de Buenos Aires es una fuerza de más de 90.000 hombres con una cultura organizacional particular propia de una fuerza de seguridad y ahí lo que hay es como dos planos de, de, de abordaje de esta cuestión. Por un lado tiene que ver con todo el tema de transparentar los procesos internos, transparentar todos los mecanismos que hacen al manejo de la policía, de la policía con los vecinos, de dentro de la propia policía, El caso como más emblemático de eso tiene que ver con la obligación de presentar declaraciones juradas para todos los cargos de sus y sus equivalentes para arriba. Eso es una gran novedad. Digamos. Eso no sucedió nunca y eso está obligando a los miembros, a los oficiales, este, a partir de su comisario para arriba, a tener que presentar su declaración jurada a la actividad General de Gobierno, como la hicimos los ministros y todos los funcionarios del Poder Ejecutivo, hasta directores provinciales. Entonces eso es un mecanismo de transparencia. La otra cara de esto es generar condiciones para brindar seguridad este, de la mejor manera posible. Eso es con capacitación, eso es con, con entrenamiento, eso es con tecnología y con equipamiento. Que el fondo, la ley de emergencia de seguridad permite, a partir de la sanción que la legislatura le ha dado, ir por todas esas cuestiones.